右手。Yo,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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que bienvenidos a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy. Y además de estar transmitiendo a través de MetalPR.com, también estamos transmitiendo a través de nuestras hermanas emisoras afiliadas. Que entre ellas está César Radio Rock en Bolivia, Asalto Mataradio Rock.com en España, Metal Corrosivo.com en México, Frecuencia Online Radio en Argentina, César Radio Rock a través de Classic. Y con e Spectro FM 98.8 en Corrientes Argentina. Así que estas son nuestras hermanas emisoras afiliadas. A través de las cuales Heavy Metal Bunker Radio Show va a ser retransmitido durante el resto de la semana. Así que bienvenidos y un saludo grande a toda esa gente de Bolivia, de España, de México, de Argentina, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Y de cualquier otra parte del mundo que nos estén sintonizando, que sabemos que son muchos otros lugares. Algunos de ellos los podemos identificar a través de la emisora y otros, pues simple y sencillamente no podemos identificar de dónde son, pero desean de donde sean. Bienvenidos a Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, mi gente. Hoy tenemos un programazo como todos, como todas las semanas. Y quiero invitarlos, aquellos que nos estén sintonizando por metalpr.com, que、eh, pueden entrar a nuestro chat en vivo que tenemos a través de Heavy Metal Mansion. Simplemente tiene que conectarse con metalpr.com, diagonal en vivo, y automáticamente pasa a la plataforma donde usted puede poner su nickname. Y ahí puede、eh, entrar automáticamente y formar parte del grupo que está ahí pasándola bien, compartiendo impresiones y opiniones sobre música y otros temas. ¿okay? Así que si nos está sintonizando a través de ellos, pues bienvenidos sean y nos encontraremos en el chat. Muy bien, mi gente,、eh, ya comenzamos, comenzamos con nuestro despegue. Y comenzamos nada más y nada menos que yéndonos al otro lado del planeta. Y nos fuimos para Japón. Eso que estábamos escuchando en nuestro despegue era nada más y nada menos que Ex Japan. La banda、eh, clásica japonesa. ¿Ok? Que siempre se ha paseado entre lo que es el heavy progressive y el power metal. Y siempre han hecho. extraordinaria música eso sí yo no entiendo la letra y no entiendo qué es lo que dicen pero la música es espectacular además de que sus presentaciones en vivo están a otro nivel entonces es bien interesante、eh, esta banda porque esta banda no es nueva e s es una banda que básicamente comienza en el 1978 Ellos comenzaron en el 78 bajo el nombre de Dynamite y comenzaron a lanzar、eh, estos tapes ¿verdad? que se grababan, que eran unos como que unos demos caseros y unas cositas que grabábamos en Marquesina y, y la distribuíamos y todo eso, ¿verdad? Pero no es hasta 1984 donde ellos hacen su primer demo oficial. Pero、eh, ellos comenzaron bajo el nombre de Dynamite hasta 1980. Y en 1980 le cambian el nombre a la banda para、eh, llamarla Noise. Y la banda comienza a moverse bajo el nombre de Noise hasta 1982. Ya después del 82 deciden cambiarle el nombre. Y como no tenían un nombre que los satisfaciera a todos. Eh, pusieron como una X, como que temporariamente vamos a poner una X en lo que conseguimos un nombre. Y fue desde 1982 que la banda comenzó a conocerse como X. Desde 1982 hasta 1992, casi durante 10 años, esta banda se conocía como X. No es hasta después de 1992. Que le añadieron la parte de Japan, y entonces todo el mundo ahora los conocen como ex-Japan, pero en realidad, hasta 1992, el nombre de ellos fue ex. Así que estábamos escuchando、eh, de su álbum debut,、eh, porque tuvieron muchísimos demos, muchos demos, pero no fue hasta 1988. Que ellos deciden grabar su primer álbum que se conoció como Vanishing Vision. Y de ese Vanishing Vision estábamos escuchando el tema Sadistic Desire. Así que ahí teníamos a、eh, Ex Japan que en ese momento, en el momento en que lanzan su álbum、eh, Vanishing Vision,、eh, en realidad todavía se llamaban. Ex, así que、eh, nada, un poquito de historia de, de una banda que, aquellos que nos gusta rebuscar un poco, pues、eh, teníamos un poco de información. Me gusta mucho、eh, Ex Japan, aunque no entiendo lo que dicen, pero la música、eh, no tiene lenguaje y es universal. Muy bien, miren, pero vámonos. Vámonos r a p i d i t o con música porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Y vámonos con un bloquecito clásico, clásico, clásico. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que con los papás del heavy metal. Vámonos con Black Sabbath.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 Mi gente, si escuchan mi voz、eh, un poco extraña y flaquea en algún momento, pues les pido mis disculpas. Estoy pasando por un pequeño refriado. s Esto de las c a l o r extrema、eh, afuera y después dentro de los aires acondicionados, pues simple y sencillamente、eh, pone mi garganta en jaque. Entonces. Pues estoy en ese proceso, ok. Así que nada, me disculpan si ven que mi voz en algún momento pues flaquea. Bien, para aquellos que nos sintonizaron un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de. De Heavy Metal Mansion, metalpr.com,、eh, todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero también transmitimos a través de CesarRadiora.com, k todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. También a través de AsaltomatarradioRock.com todos los lunes a las 12 del mediodía directamente desde España. A través de SenoFMMetalCorrosivo.com todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. También transmitimos a través de Frecuencia Online Radio.com todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Los martes nos vamos desde、eh, la emisora Cesar Radio Rack.com, The Classic,、eh, los martes a las 21 horas en Bolivia. Y. Todos los viernes a las 10 de la noche, perdón, a las 10 de la mañana, hora de Argentina, nos vamos con e Spectro FM 98.8 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son nuestras hermanas emisoras afiliadas y encadenadas con Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que tenemos Heavy Metal Bunker Radio Show comenzando domingo y hasta el viernes. En diferentes emisoras y diferentes países donde usted podría disfrutar de ellas en línea en cualquier momento. Muy bien, mi gente. Bien, ese bloque que acabamos de escuchar era un bloque clásico, clásico, clásico. Comenzamos con los papás del heavy metal, los fundadores de eso que tanto nos apasiona. Y nos hace mover los corazones. Estábamos hablando de Black Sabbath. De su álbum Sabotage de 1975, estábamos escuchando uno de mis temas favoritos que considero que tiene los riffs más importantes que haya hecho Black Sabbath en su fundación de este género. Y estábamos hablando de Symptom of The Universe, un temazo clásico, clásico, clásico de Black Sabbath. Después nos fuimos con una banda no menos clásica. Nos fuimos con The Purple, de su clasiquísimo álbum Perfect Stranger de 1984. Estábamos escuchando precisamente el tema Perfect Stranger, un temazo clásico. Bueno, bueno, bueno y muy nostálgico. Cada vez que yo escucho ese disco me transporta a esa época. Y cerramos el bloque con nada más y nada menos que con Mr. Ronnie James Dio en su carrera solista. De su álbum debut en 1983, Holy Diver, estábamos escuchando Stan d Up and Shout. Un temazo brutal. Es el primer tema del primer álbum solista. de Running James d i o、eh, que me gusta bastante, muy bien. mi gente, Pues nada, eso era lo que teníamos: un bloquecito clásico, clásico, clásico. clásico, Ahora vámonos con otro、eh, bloque con cositas también reconocidas, más o menos clásicas, no tan c l á s i c a como el primero, pero cositas que nos gustan mucho. s Así que vámonos. Vámonos con eso que nos gusta tanto. Vámonos con Heavy Metal en Heavy Metal Bunker Radio Show. De Bolivia para el mundo. César Radio Rock. De regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show, estamos aquí de vueltas. Bien, mi gente. Eso que estuvimos escuchando en este bloque era nada más y nada menos que la banda Hammerfall. De su álbum Crimson Thunder del 2002. Estábamos escuchando Rider on the Storm. Hacía tiempo que no escuchaba este tema.、Eh, a pesar de que este es uno de mis discos favoritos, pues no sé, por alguna razón hacía tiempo que no escuchaba este tema. Y los otros días, escuchando、eh, una emisora, lo escuché y dije: Oye, voy a, voy a compartirlo con mi gente de Heavy Metal Bunker Radio Show para recordar un poco. Eh, cuando Hammerfall hacía excelente música. Bien, después nos fuimos con nada más y nada menos que con Striper. De su clasiquísimo álbum To Hell with the Devil de 1986. Estábamos escuchando el tema More Than a Man. Un temazo, me gusta, es mi canción favorita de ese álbum.、Eh, me encantan los arreglos, me encanta la estructura de la canción. Y, y me gusta, el tema me gusta mucho y quise compartirlo con ustedes. Como ustedes ya saben, Striper está ya en proceso de lanzar su、eh, nuevo álbum、eh, que sale ya próximamente en el mes de septiembre. Así que ya tienen por ahí un, un single que estuvimos compartiendo hace un par de semanas que se escucha muy bien, se escucha bastante bien. Así que vamos a ver qué nos trae Striper con su nueva producción. Y cerramos el bloque con Mr. D. Snyder de su álbum For the Love of Metal del 2018, que fue su último álbum solista. Estábamos escuchando precisamente el tema For the Love of Metal, que también próximamente va a estar saliendo un álbum en vivo de la gira de este disco For the Love of Metal, que el álbum se va a llamar así mismo. For、the Love of Metal Life.、Eh, estuve viendo el set list de, de ese disco y pues, parece muy bien. Me parece el set list muy bien. Tiene muchas canciones de este álbum, pero también incluye canciones de、eh, Twisted Sister y canciones de los otros álbumes solistas、eh, de The s n i d e r Así que vamos a ver, vamos a ver、eh, qué nos trae con este álbum. Dee Snyder esta semana en una entrevista, simple y sencillamente, rechazó toda posibilidad de una reunión de Twisted s i s t e、eh, r Dice que esto de que estén haciendo farewell tour y de que estén haciendo anuncios de retirada para volver、eh, y sacarle dinero a la gente y después regresar y en este jueguito en los que se ha pasado. Eh, como todos sabemos, hacia Asborn se ha pasado Molly Cruz, se han pasado un montón de grupos que se retiran o dice que se retiran y después que hacen una gira enorme y la gente va y se escucotan. Entonces, después al año, a los dos años regresan. Pues d i s n e y l a n dice que eso es una falta de respeto, que es una charlatanería y que con él no cuenten para eso. Así que vamos a ver,、eh, Money Talks, ¿verdad? No sabemos, llega un productor con mucho dinero y. Y le ofrece buen billete, y pues se le olvida lo de la charlatanería. Aunque en estos momentos de pandemia, las posibilidades de que un productor pueda ofrecer dinero para una gira, pues es bien difícil. Pero en el mundo de la industria de la música, cualquier cosa puede ocurrir. ¿okay? Así que bien, vámonos entonces con nuestro próximo bloque. Y nos vamos a ir con un tema、eh, metal en castellano, que es también un clásico, un clásico para aquellos. Que somos seguidores del metal en castellano. スープはダンドチーカー。 o n d b l a は。 ファンタクトな人はシャキーラの人にしようよ。 でも。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 Aquí es que estamos con Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, mi gente. Ese bloque que estábamos escuchando lo comenzamos con metal en castellano. Pero no con cualquier metal en castellano. Lo comenzamos con la legendaria banda mexicana Luzbel. De su álbum Pasaporte al Infierno de 1986. Estábamos escuchando precisamente el tema Pasaporte al Infierno en la voz de nuestro、eh, querido Arturo Wizard, que en paz descanse y que pasó a otra dimensión no hace mucho tiempo. Así que recordando al señor Arturo Wizard, estábamos escuchando Pasaporte al Infierno de Luzbel. Después nos fuimos con una banda de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, la nueva ola del de heavy metal tradicional. Y esta banda es una banda de Canadá que se llama Assassin's Blade. Esta banda lanza su segundo álbum en el 2019 que se llama Gather Darkness. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Temp Not the Blade of the Assassin. Un buen, buen álbum. Me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez. Y ahí tienen una banda de la nueva generación que se llama Assassin's Blade de Canadá. Y después cerramos el bloque con una banda argentina que cada vez que la escucho me divierto y me la gozo muchísimo. Esta banda se llama Aspera. De su álbum Viaje al Centro de la Verga、eh, del 2012, estábamos escuchando precisamente el tema del álbum y nos fuimos en un viaje al Centro de la Verga. Aspera es una banda muy divertida. Sus temas son bastante jocosos, a veces un poco subiditos de tono,、eh, con dobles sentidos y a veces con sentidos completos. Pero me gusta mucho, me divierte mucho y desde que la escuché la primera vez, pues siempre、eh, escucho de vez en cuando sus、eh, locuras. Es una、eh, muy buena banda. En vivo son、eh, muy locos, usan máscaras y es una cosa bien, bien divertida. Bien, así que eso era lo que teníamos en ese bloque. Pero vámonos, vámonos rapidito para un próximo bloque. Y nos vamos a ir con una banda de metal en castellano, pero esta vez nos vamos con una banda venezolana. Esta banda se llama Lansam y su tema es espíritu rebelde.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 Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. Metalpr.com. Heavy Metal m a n c h e r Back people, we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Este quiero enviarle un saludo a todos los que están en el chat、eh, compartiendo allí durante la transmisión. También a toda la gente que nos ha conectado a través de sus móviles o a través de sus computadoras, que nos han contactado directamente a través de la página de metalpr.com o los que nos han sintonizado a través de TuneIn. Así que un saludo a todos y a todas、eh, los que nos han sintonizado y están compartiendo y disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show. Esto que estábamos escuchando en este bloque, pues comenzamos con la banda Lansam. Esto es una banda venezolana que es bastante nueva. Lo que tiene son dos álbumes y su más reciente álbum se llama Vence tus miedos del 2017. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Espíritu Rebelde. Me gustó, me gustó bastante esta banda. Eh, me gustó su música y su primer, primer álbum, creo que es del 2014, pues suena bastante bien también. Después nos fuimos con una banda que también pertenece al mundo del de New Wave of Traditional Heavy Metal, pero esta banda es de España y se llama Hidden. Hidden de su más reciente álbum del 2018 que se llama Twist of Fate, estábamos escuchando el tema Take It All. Hiten una muy muy buena banda、eh, de España. Que como he dicho en otros programas,、eh, España tiene una muy buena escena de bandas de la nueva generación del metal tradicional.、Eh, bandas que cantan en inglés y que cantan un muy muy buen inglés.、Eh, así que. Son bandas que no tienen nada que envidiarle a ninguna banda de Canadá, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos. Suenan súper, súper bien. Y cerramos、eh, nuestro bloque con una banda ahí media clasicona. Estábamos hablando de la banda Sacred Warrior. Esta banda que se ha caracterizado por、eh, hacer heavy metal con líricas cristianas. Eh, comienza a, en 1988, o por lo menos su primer álbum es de 1988, y tienen aproximadamente como 5、eh, producciones. Pero son una banda bastante reconocida en el mundo de lo que es el heavy metal、eh, de índole cristiano.、Eh, y siempre me ha gustado mucho su música. Entonces estábamos escuchando de su álbum Obsessions de 1991. Estábamos escuchando el tema Temple on Fire. Eso era Sacred Warrior. Muy buena, muy buena banda. Bien, vámonos entonces con lo que alguna gente ya, ya rápido, que la gente rápido se acostumbra. Uno hace las cositas dos o tres veces y r a p i d i t o se acostumbran. Eh, y ya se acostumbraron a que tiremos nuestro tradicional clásico bloque de candela, bloque de fuego y bloque del trash. Entonces, hoy no va a ser la excepción. Vámonos hoy con un bloquecito de、eh, música fuegosa. Y nada, prepárense, póngase los cinturones porque vamos a arrancar con la banda Evil Underworld.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 Ay mi madre que bloquetazo de música agresiva el bloquetazo de fuego candela era lo que teníamos ahí parece que se me fue la mano pero nos disfrutamos buen trash metal y nos disfrutamos buena agresividad buena violencia y buena candela En el heavy metal que tanto nos gusta y nos apasiona, bien, este bloque que teníamos lo comenzamos con la banda i b a l de su álbum School del 2013. Estábamos escuchando el tema Underworld, una muy, muy buena banda. Algunos críticos han dicho que es una banda que se parece mucho. A、eh, Metallica en sus comienzos, cuando Metallica hacía buena música.、Eh, y sí, hay un trasuntito, hay algo ahí, me gusta mucho. Iba en la que es una banda que no ha trascendido mucho y no ha tomado la popularidad que yo creo que se merece.、Eh, esta gente ha hecho muy buenas producciones. Después nos fuimos para España con la gente de Angelus Apátrida de su álbum Cabaret de la Guillotín del 2018. Estábamos escuchando el tema Ministry of God. Este, si no me equivoco, es su、eh, último álbum que ellos lanzaron en el 2018, que está muy bueno, dicho sea de paso. Después nos fuimos con Sepultura, de su más reciente álbum Cuadra, del 2020. Estábamos escuchando el tema Ming Tuanen. Un extraordinario álbum. Ya、eh, cuando este álbum salió, pues ya habíamos hecho una pequeña reseña de él. Me parece que es lo mejor que ha lanzado Sepultura en mucho, mucho tiempo. Es un excelente álbum. Después de Sepultura nos fuimos con Carcas. s De su álbum Surgical Steel del 2013, estábamos escuchando el tema Unfit for Human Consumption. Y si no me equivoco, también creo que este es el último álbum、eh, full length, así que ha tirado carcas, que fue en el 2013. Y cerramos con la banda Municipal Ways de su álbum Slime and Punishment del 2017. Estábamos escuchando el tema p a r o l e Violator. tremendo temazo de una banda muy muy divertida me gusta mucho、eh, la música de municipal ways es un tipo de club tipo de trash ahí medio alegrón、eh, me gusta me gusta bastante municipal ways así que eso era lo que teníamos en nuestro bloque、eh, de candela que ya se ha convertido como que en un clásico el que en todos los programas pues i r Este m o e s b l o q u e pero este nada、eh, recuerden, mi gente, que todos los domingos a las seis de la tarde, hora de Texas, siete de la noche, hora de Puerto Rico, usted tiene una cita en metalpr.com para、eh, compartir en Heavy Metal Bunker Radio Show. Todos los domingos, también nuestro programa se retransmite. a través de diferentes emisoras que se han encadenado con nosotros a través de Latinoamérica y España. También todos los jueves a las 10 de la noche, a través de AC Rack Radio.com, tenemos AC Loud. 60 minutos de heavy metal para que usted se divierta. Para que usted la pase bien y para que usted pueda escuchar eso que le apasiona tanto. Así que a través de AZ r o c k Radio, todos los jueves a las 10 de la noche,、eh, lo vamos a estar transmitiendo AZ Loud y después se retransmite todos los viernes a las 2 de la tarde a través de Asaltomataradiorock.com en España. Y para aquellos que todavía no lo hayan recibido, Tanto mi amigo Lechón Atómico y yo creamos un grupo en WhatsApp que、eh, se llama AC Loud Community. Y esto es para que durante la programación de AC Loud en AC Radio,、eh, todos los jueves, e s、pues, p u podamos compartir en ese grupo de WhatsApp, ya que no tenemos un chat、eh, como tal. Para poder compartir durante la transmisión del programa, poder compartir impresiones, hablar de discos, de música y de todas las cosas que nos interesan.、Eh, hemos enviado algunas invitaciones a, la, a los contactos que tenemos en. ¿verdad?、Eh, si usted recibió la invitación, está bienvenido. Si usted recibió la invitación, pero usted no quiere pertenecer al grupo, no hay ningún problema. Simplemente se sale del grupo y no pasa nada. Si usted no ha recibido la invitación pero quiere、eh, ser parte del grupo, déjenelo saber a través de Facebook.、Eh, yo puse un link en mi profile de Facebook. Usted simplemente entre a ese link y a través de ese link puede entrar al grupo y formar parte de él.、Eh, aunque se hizo para trabajarlo y, ¿verdad? y compartir los jueves a las 10 de la noche durante la transmisión, la realidad es que los muchachos. Están todo el día posteando cosas, discos nuevos, noticias y compartiendo unos con otros. ¿okay? Así que están cordialmente invitados a este grupo para poder compartir con la gente、eh, que tiene gustos similares, nos gusta el heavy metal y, y que estamos involucrados en esta c u e s t a ¿okay? Así que ya lo saben. Muy bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me dice que se me acabaron mis 120 minutos en Heavy Metal Mansion para Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero no se preocupen, porque todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Texas, regresamos. Tenemos una cita aquí en metalpr.com en Heavy Metal Bunker Radio Show. Yo me despido de ustedes hasta la semana que viene. Que tengan una excelente semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante y beban más. Pero sobre todo, protéjase. Cuídese mucho. Cuídese usted y cuide a su familia. La pandemia no ha terminado y nos corresponde a nosotros, no al gobierno. Nos corresponde a nosotros. Asumir responsabilidad por nuestra propia protección. No queremos enterarnos de que alguien de nuestra comunidad metalera esté infectada, esté enferma o esté pasando la mal de salud. Los queremos sanos y larga vida a todos y cada uno de ustedes. Yo me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen bien y se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista. Baby.